Comienza la cuenta regresiva. Estás por ingresar a un nuevo estado.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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Dance Nation, la nación de la música, la nación donde todos bailamos o pretendemos hacerlo, porque no siempre esto pasa. Creo que si yo me pongo a bailar más de un pie, se verá severamente afectado, pero ese no es el caso, el caso es que vivimos la música dance, la música dance sin ningún tipo de prejuicio, que es un movimiento que, si bien muchas radios asumieron de que era algo fino de público ABC1, La realidad es que las radios dance por excelencia tenían mayor cantidad de gente en el conurbano bonarense e y esto lo demostraban las fiestas. Por lo cual podemos estar hablando de que la música dance, la música que nos gusta, esta música maravillosa que compartimos, es música absolutamente popular. Y de eso se trata, de pasar música que te haga bien, que te haga sentir bien. Este es el programa patrocinado por República Hosting. República Hosting es tu lugar en Internet y es el lugar que te alcanza la mejor música dance. A partir de este momento tenemos una hora, 60 minutos con la mejor música dance. En la locución institucional está el señor Alejandro Vasco. Soler y en la conducción y musicalización, ¿Quién te habla? Matías Picayo. Le damos comienzo a un nuevo Dance Nation. t r a n s n a t s i o n You h a v that. Suele pasar mucho con la música dance, que una agrupación publica una canción y después. Vienen los i t a l o s vienen los italianos, sacan un cover y termina siendo muchísimo más popular el cover que la versión original. Esta canción, originariamente, proviene de Snap, proviene de Alemania, pero los italianos hicieron su versión y consiguieron mejores posiciones en las listas y consiguieron que nosotros los concitemos permanentemente, olvidando la versión original de Snap. Era Stacks, Mere Had a Little Boy, comenzando el Dance Nation del día de la fecha. Dance Nation es presentado por República Hosting Tu lugar en internet www.republicahosting.com Ethel, I think his party's a bit t o wild That guy t h e e s t a l k i about h o u e music Well, I d n o w what i s Ethel Oh my god, look at that guy with the g e e n hair Oh, Ethel, let's get out チコパチチコ、チコ、チコ、チコ。 Recordando aquella época de final de 1990, principios de 1991, cuando cesaba sus transmisiones Z95 y le daba lugar a Frecuencia 95, que ocuparía su lugar sin ningún tipo de gloria, como lo fue la época de Energy, sonaba muchísimo este tema. Sonaba este tema de Cassandra, Rico Pari, que no es muy fácil de conseguir, así que la tuvimos que poner directamente desde el vinilo a tus oídos. 1991 quedó atrás、ahora nos vamos al95 con Real McCoy Runaway La barrera del sonido. Dance Nation. Dance Nation. Nation. d a n c e and Meijer. and nature. t o Hold Me es una canción del DJ y productor estadounidense Ralphie Rosario junto a la cantante Javiera Gold, lanzada como primer sencillo en 1987 pero remixada luego en 1993. Un año después, en 1994, se convierte en la canción más representativa de Ralphie Rosario. Aquí lo escuchamos entonces junto a Javiera Gold. You use t h hold to me. Y hace mucho que nos vamos a la disquería, ¿no? ¿Vamos a comprar algún disquito? Dale, yo invito. Hoy m o r t a l e s presenta el disco Invierno 1998. Incluye los Mega Hits. Found the Cure por Ultra Nate. Wind Up Your Body, el nuevo tema de David Morales. El tema Revelación Laralí l la, la, la. a r a l r a i t s Rainy Man por Martha w a s h y RuPaul. We Want Some Pussy por Jason Nevins. Carnaval Mi amor por Banda Isabel vs. El Cubano. Godfunk por los Funk Yankees. What We Go p o r What We Project. Y la última producción de DJ Dero llamada Showtime. Invierno 98. Solamente Mega h i t s cassettes y compactos. Obviamente, o inmortales. It's Showtime, folks. よし Presentado por República Hosting. Tu lugar en Internet. www.republicahosting.com La Nación de la Música. La Nación de la Música. La, la Nación de la Música. Que, que, que, que. La Nación de a m c a n a t i o n De Melero Night Moves comenzamos a transitar la segunda media hora de Dance Nation, este radio show presentado por República Hosting. Por supuesto, República Hosting es tu lugar en internet, es quien te trae la música dance y quien tiene los mejores servicios web. Entre paréntesis, te pregunto: ¿Sos bichero, sos bichera? ¿Te gustan los animales? ¿Tenés perrito, gatito? Lo que fuera. Me lo podés contar al 113-692-4971. ¿Pero por qué te pregunto esto? Ah, bueno, tengo una noticia: si sos muy bichero, muy bichera, tengo una noticia para vos, pero en un ratito. Por ahora seguimos disfrutando música. Claro, te reitero el teléfono 11-369-24971. Esa es nuestra línea de comunicación para todo lo que quieras. Ahí te leo, te escucho. Por ahora, escuchamos a Gala Free from Desire. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more. Just one more and more freedom and love. What is looking for one more and more people? Just one more and more freedom and love. What is looking for? Free from desire. Mind and senses purify it. Free from desire. ダン ú ネ i c ン。 De house fino, en este caso con South Street Player, who keeps changing your mind. Y como te había anticipado antes, si te gustaban los bichitos, las mascotas o algo así, es porque ahora podés comprar pantuflas personalizadas que se parecen a tu mascota. Mirá vos, afrontémoslo. No hay nada que no haríamos por nuestras mascotas. Bueno, sí, muchas cosas, pero bueno. Desde gastar una pequeña fortuna en una lujosa cama para gatos hasta derrochar dinero en golosinas gourmet para perros. No, eso no lo hago, che. Es、eh, seguro. Esta industria produce demasiados millones de dólares y todos los días aparecen quienes quieren introducirse en este mercado. En este caso, Scott Clowns, que presentó oficialmente esta semana las zapatillas hechas a medida para que se parezcan a sus perros o gatos, en todo caso. Y acá se ve una foto de una chica, francamente, con, con unos pies de dos perros distintos. <ríe> Para obtenerla, simplemente tenés que enviar una foto de los pequeños, este, de las mascotas o de tus hijos, como más le quiera decir, y、eh, esta empresa genera esas pantuflas o esas zapatillas según lo que vos quieras y te las envía a domicilio, seguramente por una fortuna, ¿no? Acá la chica se ve que tiene dos animalitos,、eh, un cuquito y uno tipo labrador, y tiene uno de cada uno. Es verdaderamente impresionante. El lado positivo, la compañía ofrece una garantía de devolución de dinero si no es igual a tu mascota. Nah, es buenísimo. Este mundo es fantástico, menos para los que laburamos. ¡Qué bárbaro! Buen momento para meternos en la movida de Valencia, de España o de Ibiza, donde más te guste. Dance Major. Esto es un descontrol. Sin fin. Dance Major. Se los come todo. I think that's a beat. Dan's Nejo. Dan's Nejo. Dan's Nejo. La movida de Valencia nos llevaba al año 1994 con esta canción linda ¿eh? para escuchar y para bailar. Eran los piropos. The Dream is into my life. ¿Por qué no sonaría en la radio? Dal, d a nation, nation. Bye.、Okay. D-d-dance maneuver. Escuchando a Seidina haciendo a la folía, nos tenemos que empezar a despedir. s í mal que nos pese, nos tenemos que ir, pero prometemos. Volver muy pronto en el próximo programa de Dance Nation, este verdadero radio show presentado por República Hosting, a quien le damos eternas gracias por patrocinar este envío. En la locución institucional estuvo Alejandro Basolere, en la conducción y musicalización, n q u i e n te habla? Matías p i c a c h o Te espero en la próxima. Dale, nos encontramos.、Great. República Hosting, tu lugar en internet, www.republicahosting.com